Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Sexo. Hoy ya en este primer episodio vamos a desarrollar un tema más explícito y más concreto en cuanto a la sexualidad humana. Damos la bienvenida a Sandra y a Marta, quienes también nos acompañan en este momento. ¿Cómo están mis queridas coequiperas? Hola, Jairo, cómo vas, Sandrita? Hola, Marta, cómo estás? Eh, un saludo también para ti, Jairo, y para todos los que nos escuchan hasta ahora. Bueno, extra micrófono. Eh, después de que tuvimos oportunidad de grabar nuestro primer episodio, les pues hicimos un ejercicio muy interesante y entendimos por qué surgen las primeras diferencias en una relación de pareja hombre-mujer. Básicamente el tema de la de la mente humana. Los los seres humanos tenemos una fisiología, por así decirlo, muy similar en cuanto a nuestro desarrollo eh, natural. Eh, Como estamos compuestos por nuestros diferentes órganos y ya las diferencias de género pues surgen precisamente en nuestro sistema reproductor, en nuestro sistema sexual y también muy sutilmente pero muy fuertemente en nuestra mentalidad, en nuestra psicología por así decirlo tanto el género femenino y masculino y ese es el tema que hoy queremos abordar en este episodio y son las diferencias fundamentales tanto de la mente femenina como de la mente masculina, enfocados al tema de la sexualidad humana. Decía que, extra micrófono, hacíamos como una pequeña diferenciación en ese aspecto, y la verdad para mí es un reto muy interesante poder compartir con estas dos chicas este tema de sexualidad humana, porque de alguna forma pues estamos ya presentes lo masculino y lo femenino. Entonces, mi querida Sandra, mi querida Marta, eh, a nivel de mentes, ¿qué diferencias grandes y radicales tenemos tanto mujeres como hombres en el tema de sexualidad humana. Bueno, pues a, a nivel eh, científico hacia grandes rasgos, pues ya hemos visto muchos estudios donde se verifica que somos diferentes a nivel cerebral, a nivel eh, mental. Entonces, los hombres eh, tienen diferentes necesidades diferentes, incluso, eh, leía un artículo donde decía que las mujeres sentimos diferente el dolor, que las mujeres, y todo eso se manifiesta a la hora de verlo reflejado en nuestras relaciones sexuales. Entonces, un caso particular, eh, te contaba la vez pasada, los hombres tienen en su organismo muchas veces, 20, más, 20 veces más testosterona que las mujeres, por eso muchas veces ellos son más posesivos, más agresivos, dominantes, porque eso hace que su cerebro perciba diferentes maneras de lo que lo hacemos nosotros las mujeres nosotras ellos buscan son más visuales y buscan más el físico a la hora de de encontrar una mujer a la hora de, de, de excitarse, nosotras no, nosotras buscamos el placer sexual de una manera diferente, más hacia la sensualidad, más hacia, hacia el afecto, más hacia los juegos, vemos todo eso de una manera diferente, entonces partiendo del punto de vista de que somos eh, mentalmente diferentes y que muchas veces nuestras necesidades como género, como hombre y mujer son diferentes, de aquí se abre un mundo para la sexualidad que, que vamos a empezar a explorar. okay yéndote a hablar, el tema el tema de lo viene mucho con el tema del preludio no de no tanto el acto sexual sino el escenario que lleva a ese acto sexual tanto como mujeres como hombres lo abordamos eso eso digamos es un punto que quiero tener ahí en, en por desarrollar Marta bueno qué te puedo decir Jaimito eh, yo eh, veo Y pienso que la, tanto hombres como mujeres pues tenemos un lado masculino y un lado femenino. Ya, obviamente, eh, como Sandra lo decía hace un momento, el hombre es más de visión. El hombre ha desarrollado más su sexualidad eh, hacia lo, lo fuerte, hacia lo inmediato mientras que las mujeres somos más del tacto, más de, del sentir, de disfrutar, de trabajar y desarrollar nuestros otros sentidos en la parte ya más eh, de sexo. Y, y soy de las que eh, va con el punto de equilibrio. Cuando nosotros logramos un punto de equilibrio, tanto con nuestro lado femenino y masculino, pues podemos tener un sexo eh, fabuloso, un sexo extraordinario. Eh, aquí, en este espacio, pienso que hay que trabajar más la parte... Cómo vemos nosotras eh, las mujeres eh, y cómo podemos desarrollar esa parte eh, involucrando obviamente a nuestra a nuestro hombre y viceversa, ¿no? Que los señores y los hombres se enteren cómo es eh, eh, nos gusta o vemos nosotras el sexo, ya para poder eh, encontrar ese punto de equilibrio y poder trabajar la sexualidad de una forma totalmente diferente. Cuando tú dices equilibrio es un ejercicio de negociación. Total, es que en la parte sexual y, y sobre todo si hablamos en pareja, date cuenta que es una sociedad y en cualquier sociedad debe haber un punto de equilibrio, ni mucho aquí, ni mucho allá. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es fundamental ese punto de equilibrio. Okay. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Uh -huh. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Exactamente. Y aquí en este punto, en este punto es, es como todo. En este momento estamos hablando de sexo, pero no podemos salirnos del entorno de la pareja y si no hay comunicación no hay nada entonces también hay que o sea, hay que partir de ese punto somos diferentes entonces yo te expreso como pareja lo que necesito yo te expreso lo que quiero de ti conozco mi cuerpo y te lo estoy entregando entonces es como te estoy entregando un tesoro que es mi cuerpo que no comparto con todo el mundo entonces hay que valorar eso y hay que saber qué necesidades tenemos cada uno para irlas o sea para irlas satisfaciendo a medida que que avanza la relación Ok, entonces aquí viene un primer ejercicio importante y es, que quiero yo? Primero empezar, digamos, por, por saber qué quiero yo. Segundo, entender que el otro también quiere algo. Y empezar uh -huh. a averiguar qué quiere el otro. Y ese es un ejercicio que, que de alguna forma debemos desarrollar los dos, cuando digo los dos, de los dos elementos de una pareja, empezar el autoconocimiento. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres Perdóname, uh -huh. aquí quiero hacer un aporte y es... Eh, porque much, muchas personas, eh, cuando hablamos de la, de la parte de comunicación, siempre lo enfatizan es en la parte y en la forma verbal. Uh -huh. eh, y es algo que siempre les digo a mis clientas y a mis clientes, no solamente es en lo verbal, sino también en lo corporal. No necesariamente yo tengo que sentarme con mi pareja previo a tener intimidad y decirle, mira, a mí me gusta que me toques aquí, aquí allá, que me mires así, que no me mires, sino es también a través del cuerpo. Eh, ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo lo vas a mirar? ¿Cómo él te va a tocar? ¿Cómo lo vas a guiar? ¿Cómo él te va a guiar a ti? Entonces aquí quiero hacer énfasis en esto, que la parte de comunicación no es solamente verbal, sino también corporal. Eh, eso para mí es súper, súper importante en este tema. No, y de hecho pues la sexualidad es, es corporal, es, el, es, la, es, la, es la manifestación máxima eh, de, de todos los sentidos el sentido del, del del gusto del tacto de del oído de la piel del sentir del hablar entonces pues es un ejercicio que como muy bien lo dices Marta hay que llevar a a, a ese escenario David y en ese ejercicio también influye el entorno no uh -huh. el entorno también es muy importante porque porque eh, siempre hacemos como eh, la, la parte tuya y mía pero lo que está alrededor muchas veces se nos olvida y también es importante nuestro entorno okay. es un conjunto o sea siempre siempre la sexualidad y el, y, y el sexo como tal es un conjunto de muchas cosas nuestros sentidos se agudizan debido a la excitación entonces nuestra piel es más sensible pero pero partiendo de un punto no sé si si si están de acuerdo y es hablemos un poco de de cómo demuestro yo a mi pareja qué es lo que quiero cómo le demuestro El punto crucial donde pienso que podemos de, del que podemos partir en este momento, eh, no sé Marta si si estás de acuerdo, y Jairo, es en hablemos de eso, hablemos cómo me conozco yo y cómo conozco mis necesidades. Okay. Entonces a nivel sexual, eh, lo primero que yo pienso que tenemos que cada uno y el ejercicio a hacer de todos nuestros oyentes en este momento es tomarse un tiempo para conocer su cuerpo y para saber qué quiero y qué no quiero que me gusta y que no me gusta porque en, en las asesorías que, que a veces nos encontramos nos damos cuenta que una persona de, de 35, de 40 que ya consideramos madura muchas veces no conoce su cuerpo y no sabe qué le gusta, eh, son personas que eh, he conocido casos de personas de 32 años donde no han tenido un orgasmo entonces es saber que, cómo puedo explorar yo mi cuerpo conocer yo mi cuerpo para el momento de, de, de permitir que otra persona venga a disfrutar mi cuerpo, saber ¿Qué me gusta y cómo lo puedo guiar? Marta eh, tiene toda la razón en decir que no solamente es la comunicación verbal porque de por sí hay muchas muchas buenas relaciones sexuales o, o no sé, muchos muchos actos sexuales en el momento donde muchas veces no hay necesidad de hablar pero se puede expresar muchas cosas. Entonces yo pienso que tanto hombres como mujeres debemos partir del punto de conocernos, de autoexplorarnos que ese es un tema que, que trataremos más adelante a profundidad pero de saber qué me gusta y de y de ser muy, muy de estar muy pendientes al momento de mi relación sexual de, de saber leer a mi amante de saber con mi mirada leerlo dime la es que se me, se, ver, en uno de nuestros talleres tenemos un un tema es Estudia tu víctima. Suena, suena un poco, eh, es, o sea total. Y digo yo, y sí. cuando lo hablábamos en los talleres, la, las chicas y, y sobre todo las mujeres, como que esa parte de, de programación neurolingüística, los gestos son muy notables, ¿no? Como de asombro. Pero es verdad. Esa parte de estudia tu víctima, eh, porque muchas veces eh, nosotras eh, o nosotros en general eh, pensamos que lo que estamos haciendo Está bien, ¿ya? Eh, pero muchas veces no es así. Eh, puedo contar un caso y muchos que eh, cuando estoy aquí en la tienda, cuando llega la pareja, llega el señor eh, a mirar ciertos, eh, sobre todo en lencería, ¿no? Sí. Llegan a mirar, hay productos muy específicos, eh, por ejemplo, unas mallas enterizas con hueco entre, en la entrepierna, unos disfraces, ¿ya? El señor está más... Eh, eh, como tocando, como mirando Imaginando. esos gestos, exacto. Se imaginan a su pareja pues en, con esa prenda algo muy sensual y la señora mirando el bebedor y mi amor mira este color, mira el señor cero, o sea ahí el señor no tiene en cuenta a su pareja para nada. ¿Ya? Entonces yo les digo a la señora, hey, estudia tu víctima, mira qué es lo que le gusta, mira hacia dónde se dirige, si le gustan las sedas, las, los encajes, las transparencias, el color, eh, eso es, eso hace parte, mira tú, de, de la comunicación que tengo con mi pareja, que no es solamente verbal, sino eh, el, el, la acción que tiene mi pareja al ver cierto producto, cierto elemento, cierto color, qué le genera a ella o a ella, ¿listo? La reacción del cuerpo, porque muchas veces tanto, bueno vamos a poner el ejemplo de nosotras como mujeres explorando el cuerpo de, de nuestra pareja, como si yo de pronto acaricio una parte, no voy a tener la misma reacción del cuerpo de él que se acaricio otra, entonces es, es total, o sea, y además está muy, muy diciente el título de tu taller, o sea, me encanta porque es, es todo eso, es saber que la sexualidad la podemos eh, atacar desde tantos puntos, Pero sí es muy importante lo que lo que tú dices, Marta. Cuando yo tuve oportunidad de conocer a Marta fue precisamente en, en, en, en su establecimiento comercial, que es una botica erótica, y, y para mí fue todo un proceso personal hacer ese ejercicio, porque ahorita que te voy a decir a, a, a Marta que que cuando llegaba el hombre con su pareja al, al, al comercio, pues uno llega y visualmente pues es un bombardeo de información muy grande. Es ver eh, lencería, eso me llamó mucho la atención desde el comienzo, y lencería muy sugestiva, muy erótica, los dispositivos, los aparatos. Entonces lo, el primer ejercicio natural, y lo digo yo por experiencia propia, que un hombre hace, o que yo hice en ese momento, fue imaginarme. O sea, imaginarme eso con mi pareja, imaginarme eso usándolo yo, Y, y ahí viene un tema eh, que, que es innato en nosotros los hombres y es el tema visual y, y, y digamos que desde el punto de vista de mercadeo me imagino también estas estas boutiques eróticas eh, a, atacan eso a, a, hacia lo masculino que es que los hombres nos imaginamos en ese escenario nos imaginamos desarrollando esa esa experiencia y, y ahí es muy claro el tema de, de la mente masculina y también obviamente digamos en, en términos de mercadeo los sexuales, digamos, eh, a nivel comercial está muy dirigido precisamente, eh, digamos, la mayoría hoy ya no tanto, pero si sí hay muchos escenarios que lo manejan es, es la estimulación visual de, en los hombres, ¿no? Eh, y eso es, y hay estudios de grandes agencias de publicidad donde se usa y se explota eso y, y es un manejo de, de de de de técnicas para para acercarnos a, hacia el género, ¿no? Obviamente aquí también la invitación es para los hombres que entendamos que esto funciona muy bien con nosotros, pero qué es lo que les gusta a ustedes las mujeres y básicamente en el tema de la seducción. Eh, por ahí dicen que el mejor amante no es aquel es aquel que sabe eh, hablar y hacer reír, no es más o menos como la la expresión que la, la mejor seducción que uno puede hacer es a través de una buena conversación. Pues sí, jairo tienes tienes razón y mira que que es interesante lo que planteas porque dentro de nuestra sociedad antes veíamos eso ahorita de pronto no sé Marta si pudieras compartirnos como como eso de que en porcentajes tú que lo manejas como qué es lo que más pudieras vender y hasta qué público está dirigido porque en los talleres que, que manejo con mis clientas una de esas es enseñarles y me puedo encontrar perfectamente con gente que en la vida no ha entrado y lo piensa te cuento para entrar a un sitio así están pensando que en el momento en que entren a, a un sex shop a una boutique sexual eh, me van a mirar, que van a pensar entonces es desprendernos de tantas cosas que traemos y saber que es un mundo, es un mundo dedicado al sexo pero al, a mi placer, ¿sí? en el momento en que yo entro allá estoy buscando mi placer y estoy buscando el placer de mi pareja, no necesariamente eh, en los talleres enseñamos y hablamos de, de muchos elementos que pueden ayudar a mi placer y al placer de mi pareja entonces eh, es entrar entrar con ellos, incluso aquí en, en Bogotá, no sé si todavía se realiza la verdad en, en alguna ocasión escuché que en, en Corferias había una feria del sexo en otros países se utiliza y tú puedes ir solo con tu pareja y, y es un, un mundo que se abre a, a tus ojos cuando uno nunca lo ha vivido, entonces es, ese es un tabú del que podemos desprendernos hoy, cómo poder ir a, a, a un establecimiento, adquirir un juguete, adquirir un, un, un vestido, un elemento que puede ayudar a que mi pareja y yo disfrutemos de un momento íntimo. Entonces, no sé Marta, sí me gustaría pronto saber tú qué que estás de ese lado? De qué, ¿Qué aparatos, qué juguetes utilizan? Bueno, aquí sí les quiero decir algo, y es algo muy, muy importante, que también es cómo estas tiendas ofrecen sus productos. Uh -huh. eh, nosotros nos caracterizamos por la sutileza y la elegancia para llegar a nuestros clientes, hombres y mujeres, uh -huh. ¿ya? Hemos detectado, y hemos detectado con muchas, sobre todo mujeres, que a veces la parte del sex shop solamente nombrarlo es, suena como grotesco algo algo muy de pronto burdo ya y solamente con esas dos palabritas sex shop evitan este tipo o entrar o conocer este este mercado que es tan tan interesante eh, nosotros tenemos un adecuado el local de tal forma que muchas personas llegan sin saber que es una boutique erótica ya Eh, cuando ya entran al establecimiento y eh, ven juguetes, porque manejamos juguetes de alta gama, se caracterizan por el diseño, por los colores, ya es cuando como que caen en cuenta y dicen, oh my God, aquí qué pasó, ya. Entonces es aquí donde eh, a través de nuestro profesionalismo eh, podemos eh, iniciar un trabajo y un proceso con, con los clientes. Eh, pero lo que tú dices, Sandrita, eh, Pues es verdad, yo les los invito, invito a, a todos nuestros eh, oyentes a que el primer ejercicio con respecto a estas tiendas es que entren y miren, sin importar quién pasó, quién no pasó, si los vieron, no los vieron, va a ser una situación muy divertida, muy agradable y en el momento en que lo hagan eh, va a cambiar el chip. Ya, aquí lo ideal es que eh, se pues, eh, conozcan productos, vean, pregunten, porque muchas veces la gente entra a estos establecimientos y desafortunadamente no encuentran con personas profesionales que los puedan asesorar bien, que les puedan dar confianza para, para que puedan entrar de lleno al tema. Eh, eh, es que busquen donde se sientan cómodos, donde puedan preguntar, donde haya una persona que los asesore muy, muy bien. Pero dando respuesta a lo que tú, Sandrita, y Jairo me preguntan, es eh, por lo general los señores siempre eh, cuando llegan a este tipo o llegan a mi establecimiento, lo primero que buscan es lencería. Por qué? Porque pues el hombre es más de visión que otra cosa. Lo que dice Jairo es verdad. O sea, ya entre la parte al trabajar esa parte de fantasía que uh -huh. me encanta, vamos ya más a lo a lo a la parte sexual. Entonces eh, el hombre por lo general siempre eh, va es con la parte de lencería. Obviamente de acuerdo al al al, al a necesidad ya del cliente, pues se le va trabajando. Y por lo general siempre eh, buscan y preguntan eh, son productos para satisfacer a su pareja que eso me encanta sobre todo cuando cuando entran los señores a, a a pedir asesoría es eso me me preguntan es yo quiero algo que satisfaga a mi pareja que la haga sentir eh, que sus órganos sean más intensos que disfrute más de su sexualidad Y me encanta porque muchas veces las señoras tienen el concepto de que cuando entra un hombre a, a este tipo de establecimientos, sí, sí, sí. es porque es el hombre eh, con aberración sexual. O para que gusta... es, oh, Exactamente. Entonces, pues es como básicamente eso. Las mujeres, las mujeres lo que más pedimos es la parte de, nosotros tenemos una línea de productos que es cosmética erótica, ¿ya? Entonces son productos que están diseñados para los preliminares, señores, escuchen muy bien, el preámbulo, el juego, ya que no lleguen a donde tienen que llegar directamente, sino que haya un juego haya un espacio donde se pueda contemplar eh, no solamente la parte de los genitales sino eh, otras zonas que para nosotras tanto mujeres y para ustedes también señores son muy muy muy interesantes a trabajar es eso como lo básico no te quería te quería preguntar algo Marta una vez estuve en en, en una sesión un caso muy curioso y entonces pues efectivamente decidieron como pareja compartir un, juguete, eh, un vibrador, y entonces cuando él, o sea, cuando era la, la oportunidad de disfrutarlo, ella, pues muy bien, o sea, el, el, su pareja, su amante, su esposo, lo hacía a la perfección. Cuando ella quería utilizar, o sea, utilizar, no me refiero a que hubiese penetración del aparato directamente en el hombre, sino cuando ella pretendía utilizarlo en el cuerpo de su amante, el mismo aparato, ya el hombre Te resiste un poco más a ciertas cosas, ¿sí? Entonces tú ahorita lo comentabas. De pronto si ellos llegan y, y, y preguntan para satisfacer a mi a mi esposa, para satisfacer a a mi amante, a mi compañera, ellos lo buscan. ¿Qué tan Porcentaje, o qué, qué tanto puedes ver tú que los hombres estén en este momento abiertos o sea, yo en, en consulta te podría decir que estamos en ese proceso donde los hombres también tienen que dejar tabús porque a veces hablamos nosotros que como los hombres son más o tienden a ser más sexuales que las mujeres entonces los hombres están abiertos a muchísimas cosas que nosotras no y me he dado cuenta en, en, en las asesorías que a veces no, a veces los hombres también tienen muchas limitantes entonces ellos se limitan estamos. así como en la sociedad así como tú le dices a un hombre no llore porque usted los hombres no lloran, entonces el hombre sí. puede tener su problema y nunca va a llorar. Así también pasa en el sexo. El hombre nunca se va a dejar hacer esto, el hombre nunca va a hacer lo otro. El hombre que le, o sea, la mujer si sí le pueden impaunar el, el embadurnar el cuerpo de chocolate, pero al hombre no, no sé qué. Sí. Esas cosas tú las ves a diario también en la tienda, o sea, qué tanto están nuestros hombres, nuestros amantes, nuestros esposos abiertos a a dejar que también nosotras como mujeres juguemos con su cuerpo, porque muchas veces y la y la atención como de de, de las boutiques es esa. entonces yo voy pero entonces la mayoría de cosas son para las para las mujeres entonces está el, el, el vibrador los juguetes eh, me encanta y, y te digo a en entre paréntesis que no voy a volver a utilizar el término de sexo me, me gustó mucho <risa> boutique erótica y aquí aprendemos todos es, es sí. llevo ocho años trabajando y llevo ocho años tratando de decirle a, a mis a mis clientas mira vamos hacemos el ejercicio porque en en los talleres hacemos el ejercicio de llevar personas pero no me he encontrado con con un con un término que suene que lo lleve lo eleve de categoría como estamos haciendo en el programa no, como lo, tú lo haces <risa> Entonces, entonces, gracias por el aporte, muy importante. Y no sé, Marta, no sé si de pronto eh, pudiéramos compartir eso con nuestros oyentes, Que tanto en, en, en, la, en el día a día de tu tienda, eh, de tu boutique, puedes ver al hombre con mente abierta para utilizar, no sé, para utilizar un vibrador o para dejarse hacer algo que no siempre seamos, por lo, nosotras las mujeres. Bueno, Sandra. Eh... Yo les puedo contar, es algo muy curioso, pero sí, desafortunadamente, nuestra cultura, eh, y sobre todo nuestra cultura tan machista, no permite que el hombre pueda disfrutar de este mercado en su totalidad. Por eso nosotros hacemos los talleres donde eh, realmente el nicho, porque los talleres, eh, la gran mayoría son exclusivos para mujeres, pero es allí donde concientizamos hacemos ver a la mujer, ¿ya?, que... Eh, Cómo puede trabajar este tipo de juguetes, cómo puede trabajar este tipo de productos con su pareja, ya aquí hay algo fundamental y hay algo especial que es donde se les dice a las señoras, ¿por qué? Porque es que mi intimidad es muy personal y mi intimidad es es es algo propio de mí y de mi pareja. Listo, entonces tengo que conocer muy bien a mi pareja para poder trabajar este tipo de productos ellos, ¿no? Cuando vienen a la tienda, por lo general eh, me encanta darle la asesoría completa, ¿sí? Y si viene la pareja, eh, lo primero que hago yo es como esta investigación en cuanto cuál es la necesidad es, es fundamental de la mujer y cuál es la necesidad fundamental del hombre. Pues y repito, por lo general el señor siempre busca a su, café, a su eh, mujer, a su esposa, a su amante, ¿listo? Pero es aquí donde el papel de nosotros como profesionales, como asesores en esta parte, pues le hacemos ver al hombre, ya, él puede disfrutar de un vibrador total. Ya, aquí lo importante es, obviamente, saber cómo lo vamos a manejar, qué zonas vamos a respirar, eh, qué tipo de vibración, si es una vibración alta, si es una vibración suave, qué forma de juguete vamos a trabajar, ¿sí?, pero la idea es que cada eh, persona tenga claro y sea consciente de lo que le dice a mi pareja y cómo lo voy a poder trabajar. Por eso es importante esa parte de, de talleres, por eso es importante lo que tú haces, Sandra, esa parte de asesorías eh, tan personalizadas. Que, que me parece genial que tú acompañes a una de tus pacientes a una botiga erótica y de una u otra forma tú seas como la guía, para que ella pueda disfrutar y hacer disfrutar a su pareja. ¿Listo? Okay. Eh, esa parte de los juguetes es total, existen, pues, yo creo que este tema lo vamos a trabajar más adelante, mm -hmm. que es la estimulación del punto P en mm -hmm. los señores, hablar de la diferencia entre un orgasmo y una eyaculación, que es algo que me tiene, eh, es un tema que quiero trabajar muy, muy a profundidad, porque sí he notado que, que, que los señores... Eh, No tienen como claro eh, la diferencia entre el orgasmo y la eyaculación. Sí, aquí yo pregunto. <risas> pues es total, es total y, y, y por ejemplo a través de el eh, masaje prostático. Perdón, Marta, y tú te estás refiriendo es en, en, en orgasmo y eyaculación masculina. Exactamente, okay, exactamente, okay. aunque las mujeres tampoco lo tenemos muy claro. Si sí, me entiendes, okay. las mujeres no tenemos muy claro eh, en la parte de la eyaculación y la parte del orgasmo, el orgasmo es como más natural en nosotras y obviamente pues en, en las mujeres es como, tenemos como más claridad en eso, pero hay un conflicto total en, en las mujeres con la parte de la eyaculación. ¿Ya? Okay. Pero en el hombre sí es, o sea, es total. El hombre que eh, muchas veces piensa que cuando eyacula ya ha tenido orgasmos y a veces yo les digo, ¡hey! ¿Quedaste grave? Porque de pronto no, no lo has tenido y ¡wow! sacas pecho y bueno. Es, pero, pero sí es importante y estamos como pues, como, como con, eh, pues, en esa tarea. Eh, pero sí, la idea es que ustedes los hombres, hijito, disfruten de un orgasmo. Eh, eh, y que lo puedan experimentar así como lo experimentamos las mujeres ya eh, okay. qué más les puedo decir en cuanto en cuanto a los productos pues es eso eh, que con el paso de, del tiempo y con todos estos temas que vamos a estar tratando pues los vamos a manejar más a profundidad aquí ¿Mm? yo aquí aquí oyéndolas hablar tome nota de dos puntos que quiero rescatar en este momento que se me hacen súper importantes y es Básicamente en cuanto a, la, a, a lo que Sandra nos comentaba, de que los hombres queremos de alguna forma generar mucho placer a nuestras parejas. Y, y cuando se invierte, digamos, un poco el proceso, que básicamente es lo que tú decías de que te voy a, a, a untar toda de chocolate y cuando tú haces lo mismo conmigo o usas ese dispositivo conmigo, hay cierto rechazo por parte del hombre. <risa> Y aquí tú tocaste un tema que se me hace súper importante y es que normalmente asumimos que, que el hombre es el más activo, el más creativo, pero básicamente por el tema de la conquista, ¿no? porque digamos nosotros entre hombres nos jactamos de que fulanito tiene la amiga, la otra amiguita, la pareja, o sea, co co o sea las conversaciones entre hombres a veces son muy orientadas a, al tema de la conquista, ¿no? y es un tema externo, pero ya a nivel interno, Eh, ahí somos muy vulnerables y muy débiles, ¿no? Eh, y... Y, es, y, en, y en el ámbito sexual pasa mucho lo que, hay, lo que hablábamos en una ocasión de cuando una mujer es exitosa, eh, eso le impide tener muchas veces buenas relaciones sentimentales, hablando del plano sentimental. Así pasa muchas veces en el plano sexual, cuando tú encuentras una mujer que es una buena amante, que sabe disfrutar de su cuerpo, que conoce su cuerpo y que le le gusta dar placer a su a su pareja porque muchas veces y en nuestra sociedad pasa eso, es que es que Nos han, nos han inculcado, Marta hablaba en nuestra presentación de cambiar ese chip de las etiquetas que traíamos y eso es tan importante porque a nosotras, y si tú ves de los de los antepasados, de las épocas antiguas, la mujer muchas veces ni siquiera podía expresar su placer sexual. Con toda esta liberación que estamos teniendo, con toda esta necesidad, con todo lo que las mujeres estamos pidiendo a gritos, liberarnos de muchas cosas, ha cambiado eso. Entonces, en el plano sexual, ¿qué pasa? Si tú te encuentras con un amante o si en algún momento tu pareja es una buena amante, también empieza incluso las mismas parejas a etiquetar, entonces ya ya tú te sientes cohibido en muchas cosas, ya piensas que que es la dura y entonces tú no le llegas ni a los tobillos y resulta que no, o sea, qué mejor y qué mejor premio que un hombre pueda tener en su pareja estable, en su esposa, eh, el paquete completo, la amante perfecta, la mejor amiga, la todo. Hasta muchas veces hacen de, de mamás y eso no es malo. Hay, un, hay un, un tabú, y en algún momento también me gustaría que habláramos de eso, y es que muchas veces los hombres, eh, con todo el boom, trayendo a colación el libro de 50 sombras de Grey, alguien muy especializado en literatura, que no recuerdo el nombre, catalogó el libro como porno para mamás, ¿sí? Uh -huh. En su momento creó una revolución terrible porque... O sea, yo me preguntaba, ¿y qué pasa luego el hecho de que tú tengas 35 y tengas dos hijos o tengas 42, 45 y tengas hijos adolescentes, tienes que perder la parte sexual? ¿Tienes que perder el deseo tienes que perder las ganas de de querer entrar al a la utic erótica de Marte, y comprarte una malla para seducir a tu esposo de 50 o de 55? No. Entonces aquí, o sea, aquí hay mucho tema, Jairo. Aquí yo pienso que que estamos ante abriendo un mundo de posibilidades para nuestros oyentes y es eso, resumiendo un poco el tema de que estábamos tratando hoy, sí, tenemos diferencias sexuales, somos seres eh, sexuados 100%, no nacimos para estar solos en un porcentaje y llámalo por especie, porque venimos de de alguna manera somos también, de, pertenecemos a este reino animal, no estamos hechos para estar solos, entonces sí, si sí, mi vida depende... De disfrutar un buen sexo, con mi pareja con mi esposa, si va a tener buenas relaciones ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no conocer el cuerpo del otro? ¿por qué no conocer mi propio cuerpo? ¿por qué no entender y saber leer o, o estudiar a la víctima como como decía, <risa> decía Marta? ¿por qué no conocer a mi víctima y saber que, que si va a ser mi víctima, mejor dicho esa víctima nunca va a querer irse de mi lado ¿sí? entonces ah, es, es, es eso es saber que que ya más adelante Marta nos enseñará a manejar muchos de los juguetes que me imagino que nuestros oyentes estarán así también a la expectativa de, de, de poder enriquecer su vida sexual y llevarla a un nivel uf, donde el disfrute. O sea, aquí nos estamos divirtiendo, aquí estamos enseñando y, y, y qué comentarios queremos. Queremos esos comentarios donde nos digan que, que van a pasar noches y tardes y mañanas espectaculares con sus parejas siguiendo de pronto algunos de nuestros consejos. Súper, súper. Bueno, pues eh, yo pienso que ha sido una sesión bien, bien interesante y agradable la, la que hemos desarrollado el día de hoy. Iniciamos como con si un, un tema muy específico donde abarcamos eh, la mentalidad femenina y masculina y como se dieron cuenta, pues esto lleva a muchos, muchos escenarios a desarrollar y esto es lo que de alguna forma queremos hacer con este espacio. En lo personal les voy a compartir una, un, un ejercicio que yo tuve Eh, a raíz de, de conocer eh, a Sandra y de desarrollar este proyecto y, y posteriormente invitar a Marta, y fue el conocer una faceta que quiero hoy presentar de, de de Sandra a nuestros oyentes, y es que Sandra es autora de novelas de ficción erótica. Ya lo dije bien, ¿no es cierto? Súper, Sandra, sí. y super, eso es lo que estamos pidiendo las mujeres a gritos, ¿no sabes? Aquí todas mis clientas y, y quiero... Eh, de pronto hacer eh, un, un pequeño apunte uh -huh. en eh, las mujeres eh, trabajamos mucho esa parte de erotismo de, de motivación sexual muchas veces a través de un muy buen libro de una novela o un libro muy erótico más que con la pornografía uh -huh. el hombre va más con Exacto, ella es, sí, pero las mira ese de las 50 sombras fue un hit ya un Muy criticado, pero pienso que las críticas más venían de pronto de personas que conocen un poco más sobre literatura. sobre libros, sobre literatura, sí. obviamente, sí. y es respetable, sí. pero en el común fue un bum total, fue un boom total, ese concepto que le diste o de este escritor que era el libro pornográfico para las mamás, quedó perfecto, quedó perfecto porque es lo que de verdad... Pues nos hace falta, sobre todo a las mujeres y mujeres con cierto rango de edad, ya donde se, donde sienten que han perdido y como esa esencia, como que ya no hay esa chispa y con este libro fue un boom, Sandra, yo te felicito y, y súper estoy promoviendo eh, con mis asesorías y en la tienda esa parte de, de literatura erótica que realmente nos hace mucha mucha falta. Y ese es un tema muy claro de diferenciamente femenino y masculino. Normalmente los hombres, lo acabas de decir, cómo nos excitamos, muy fácil, pornografía, internet. Digamos es como, como, como lo común. Y hombre que no haya visto pornografía en internet, digamos, pues, okay. como, como tú decías una vez Sandra, no so sí, hombre que, que que nunca se haya masturbado, bueno. entonces eh, cuando yo conocí a Sandra, Sandra me contó esta faceta de ella. De, de literatura erótica y me causó bastante impresión porque digamos, eh, ha tenido un éxito relativamente interesante en, en los pocos meses que ha publicado sus, sus dos novelas y a mí desde el punto de vista de mercadeo en internet me llamó mucho la atención ese ejercicio, entonces me di la oportunidad como hombre de conocer qué es una novela de ficción erótica digamos que la única referencia que yo tenía a, a nivel de ficción erótica, les soy muy sincero a ustedes, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un episodio de Los Simpson donde March tiene una crisis de tantas crisis que tiene con Homero y le da por escribir una novela de ficción erótica y la novela el protagonista es, es eh, Flanders el, el vecino es el, el, el, eh, con el pecho eh, sobresaliente es un marino cabello largo eh, el esposo de la de la chica en la novela es Homero que es un, un hombre que trabaja gordo feo bueno, este Esa, digamos, ha sido como mi única experiencia a nivel de, de, o había sido a nivel de literatura erótica, y esa era la, la concepción que yo tenía, que, que la, no, la novela erótica o ficción erótica es algo muy rosa, muy solo para mujeres, muy corintellado, y empecé a leer el libro de, de Sandra, ¿no? que actualmente está en proceso de, de publicación, y, y, y la verdad encontré con una sorpresa muy interesante eh, desde el punto de vista de entender a las mujeres, ¿sí? Digamos, tú me decías que el 99% de tus lectores son mujeres eh, en el portal uh -huh. donde tú has publicado el libro, pues pues tenés esas estadísticas que muy pocos hombres seguían este este material, pero se me hizo un ejercicio muy interesante porque eh, la verdad como hombre me gustó, o sea, me gustó lo que leí. No sé si si si tu estilo sea como el estilo de todas o, o me conecté más bien con tu estilo, pero la propuesta tuya Me gustó mucho porque pues, de alguna forma me sedujo y, y leí el libro, ¿no? y lo estoy leyendo. Y, y entendí como hombre, y este sí digamos es un plus agregado que quiero compartir con nuestros oyentes hombres, eh, unos elementos importantes y muy necesarios que, que normalmente los hombres descuidamos en, en la relación y en la seducción. ¿no? Y a la larga, lo hemos dicho, somos seres sexuales, o sea, el sexo... es ...tanto necesario para mujeres como para hombres... ...y cómo lleguemos a ese sexo, a ese buen sexo... ...pues es un ejercicio de negociación... ...y si conocemos muy bien qué quiere el otro... ...y si somos inteligentes y lo damos... ...pues obviamente nosotros vamos a tener... Un, ...una muy buena recompensa... ...entonces eh, ese es un, un plus que quisiera compartirle... ...hoy a los hombres que nos escuchan... ...decen la oportunidad en algún momento... ...de conocer este tipo de, de, de contenidos... ...de libros, de literatura... Obviamente pues les recomendamos que, que conozcan el de Sandra, actualmente ya hay un libro que se está vendiendo en, en Amazon que se llama 35, que ayer leí un comentario muy muy bonito de, de, de una mujer que te hizo referencia al libro, y hay otro que digamos está en, en, en modo de lectura gratuito pero ya por muy pocas semanas, entonces quien tenga oportunidad de escuchar el audio estos días... Eh, ni nos escriben o, o compartimos el link para que lo lo puedan entender y y a ah, perdón leer y entender de lo que quiero transmitirles el día de hoy. Bueno, no, ese no, no, no. era mi pequeño aporte de, de mente femenina y masculina que <ríe> quería hacer... Pues muchas gracias. Ay, yo, ¿Sabes qué se me ocurre? Eh, Podemos dejar ya un ejercicio, sobre todo para los señores. Aquellos que están con la curiosidad qué lo que quieren las mujeres, cómo es que nos van a conquistar, cómo van a llegar a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, uh -huh. empezar por leer un buen libro de literatura erótica, claro. ojalá el de Sandra, uh -huh. para que descubran en esas páginas qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos realmente de un buen amante, de un buen hombre. Claro, claro. Pues, pues, pues yo quiero agradecerles a los dos por Por, por brindarme la oportunidad de, de, de presentarlo así a grandes rasgos y sí, lo que lo que dice Marta es cierto, el, el libro es eh, una historia pues de amor pero realmente ayuda como a ir revelando ese ese secreto de que nos gustan las mujeres por qué somos misteriosos o por qué los hombres no pueden entendernos porque realmente es expresar lo que de, de alguna manera eh, pues llevaba la ficción de un libro esperamos nosotras de, de un buen amante como un buen amante con con su mirada con su sus caricias puede hacernos puede elevarnos este vibrar es, exacto mis <risas> mis libros en sí, pues el las las protagonistas de mis libros son mujeres reales no son mujeres no es la y siempre lo recalco es la belleza real es la belleza eh, no tiene no tiene no lo, no la encajamos en una modelo de 90, 60, 90, rubia, ojos azules, que su cara es perfecta, su nariz perfecta. No, son mujeres reales porque la sexualidad es real y es así como nosotros, sí, que con sí. tus curvas puedes amar, que con tus cincuenta puedes amar, que con... Entonces, es una invitación, sí, me gustaría en, en algún momento, pues es un proceso que, que lleva muy poco tiempo, es eh, un proceso que me ha encantado y ha sido muy catalizador para muchas, muchas cosas en mi vida, y es saber que, que es un granito de arena, porque yo pienso que lo que hacemos en este espacio, lo que hace Marta en, en su boutique, lo que hace Jairo, lo que hago yo, es es llevar y es preocuparnos porque todos tengamos un crecimiento personal, amemos nuestros cuerpos, amemos nuestras vidas, las disfrutemos porque solo tenemos una y, y qué bien que, que la podamos vivir al máximo. Y vivirla al máximo es tener buenas relaciones, es tener buen sexo, es a, amarme como yo soy, es cumplir mis metas, mis sueños, entonces todo esto se recopila en eso en que la invitación para nuestros oyentes, pienso yo que es, no pierdan la oportunidad de, de seguir este espacio y, y, y de explorar cosas nuevas con nosotros. Sí, y si me preguntan si hay sexo explícito y detallado en el libro, <risa> sí, lo hay. Hay como tres o cuatro okay. episodios <risa> muy explícitos. Sabiendo que nos hace falta. Ajá. Bueno. bueno, niñas, entonces me encantó compartir con ustedes la verdad siento que aprendo mucho, voy a aprender mucho junto a la experiencia y el, y el compartir de ustedes y pues hasta una próxima oportunidad yo me despido y dejo para que nuestras queridas amigas Sandra y Marta se despidan y nos vemos en unos próximos episodios que vamos a empezar a tocar unos temas bien hot, como dice Marta hot, sí, súper bueno, a mis oyentes Sandrita, Jairo súper Eh, una experiencia muy enriquecedora aprendo cada día más vuelvo y repito soy una mujer muy apasionada con este tema y no pues espero que nos sigan que aporten ideas eh, que nos dejen comentarios buenos malos como quieran pero pero que se hagan notar y no nos veremos en la próxima super Pues yo no, no tengo nada más que decir que agradecerles a todos los que nos escuchan, agradecer al, al, al equipo de trabajo, a Marta Jairo, es una experiencia verdaderamente hermosa porque estamos todos aprendiendo y nos estamos complementando y, y nada, los esperamos en un próximo capítulo, aprovechen los consejos, síganlos, disfruten de su sexualidad, disfruten de, de sus relaciones y un abrazo para todos los oyentes.